en un sitio donde probablemente no sabían leer ni el 10% o menos 4 o 5%, mm. hay que tener en cuenta que no solamente hacen falta arquitectos competentes para levantar una catedral no. hacen falta grandes maestros de obra, grandes expertos canteros grandes especialistas en carpintería en ingeniería práctica, que levantar una catedral es una obra colosal mm. y aun hoy en día sigue siendo algo complicado si se quiere hacer algo parecido un, un fenómeno que se extiende por toda Europa como bien decía Carlos pero vamos a centrarnos Jesús en Francia y, y en España, ¿no? porque uh -huh. eh, la verdad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 los constructores, que era hacer una geometría sagrada basada en el número fi, en ese número sagrado, en ese número de oro que a algún monográfico hemos dedicado, y luego que los fieles amplificaran todas esas energías con un rito determinado, un rito cristiano. Bueno, pues esa es la finalidad básica de una catedral, amplificar las energías de cualquier bueno, Esa es la finalidad básica de cualquier templo, porque todo no el mundo sabe, por ejemplo, cualquiera que ha visto la famosa danza turca de los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 Ese es o, de, uno de los, o de algo de los, más. No, no, no. El Vaticano, desde luego, no influyó como tal. Influyeron más órdenes. órdenes mm. religiosas como no, el cister. Los, el cister, sobre todo el cister, que el cister es el formador en parte del tiempo, mm. se cogió la regla del cister enseguida, como hicieron en España, órdenes como Santiago Calatrava. El cister es decisivo. Es decisivo porque... Eh,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 del siglo XI. el siglo XI es uno de los siglos decisivos de la historia multiplica del por mundo tres, claro, es decir, luego es verdad que Europa sufre un terrible golpe en el catorce, pero sí, que es que por cierto ese terrible golpe luego entra en la enorme discusión es el, el siglo en el que empieza la cuantificación es cuando los europeos empiezan a hacer algo que nunca había hecho nadie en el mundo mm. que es empezar a medir las cosas, las cosas. bueno, pues eh, eso hubiera sido imposible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 Pero has tocado un punto clave y efectivamente es así. En el siglo XI se multiplica la población europea por tres y se mejora muchísimo la especificación de algunos eh, trabajos. Claro, porque claro. mejora muchísimo, por ejemplo, es cierto, el, el, el descubrimiento del nuevo sistema de colocación de los yugos en los bueyes, la ocasional sí, sí, del arado sí, sí, sí, sí, que, sí, sí. que permitía acabar de una manera más profunda en terrenos más húmedos. El corte de la piedra. El corte de la piedra, es decir, sí, sí. la utilización ya de caballos más pesados para la guerra y para y para arar, para el campo. Bueno, un, la, el, el comienzo de las sí. mejoras de las razas por parte de las razas de ganado. Por por parte de los propios europeos, que sí, no sí. se había reformado en los tiempos romanos. Bueno, hay una el... serie de mejores que permiten Eso. que toda la industria que se mueve luego alrededor de los, de los canteros y de los constructores de catedrales, que por cierto, son gigantescos difusores de la cultura de la época, porque uno de los objetivos clarísimos que tienen todas las órdenes de su tiempo es que tienen una vocación universal dentro de la cristiandad. Pretenden que todo sea igual. De hecho, hay una enorme familiaridad, cualquiera que haya visitado, por ejemplo, lo sé, eh,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 Como nos han dicho, y aquí tenemos nuestras ¿no? catedrales góticas, que por cierto fíjate que la propia etimología de gótico erróneamente se pensaba que venía de godo y se pensaban que eran oh. construcciones como muy atrasadas, cuando se sabe que realmente viene de el arte, el argot, un arte gótico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 diferencia. Uno de los que se encargaron. Cuadrado, <risa> cuadrado con, claro, me acordaba que este año he estado en, he estado en Zamora viendo, pues la verdad es que es preciosa ver, ver las iglesias visigas que quedan. Sí. Entonces estaba cerrado, no pudimos verlo por dentro porque me hacía una enorme ilusión ver al pobre, eh, cual, cual es, al pobre Daniel cayendo al foso de los leones eh, con la cara esa de, de monigote graffiti que tiene. Sí. Entonces la verdad sí. es que la diferencia con, que sí. con, con quien es capaz de hacer una catedral como la de Burgos, pues claro, diferencia sí, muy notable. Pero lo asocian, ¿verdad? Tiene verdad. su encanto se también. Se asocia, bueno, uno de los que más... Eh, pues,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 Y la verdad es que eh, es, muy, es muy sosa, en principio, pero a mí me parece una iglesia muy bonita. Mm. A ver, Jesús, tu catedral de la iglesia. Bueno, lógicamente es la de León, no por razones Sáenz, la pulcra leonina, que se llama la de Burgos, me encanta, ¿no? Ver, pero bueno, voy a, voy a reseñar dos.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 quedar con Reims porque es una maravilla y, sí. y, y bueno pues ahí sí. proclamamos sí. al estúpido este de Carlos VII y, bueno. y fíjate que no hemos hablado de esas constelaciones de, de Virgo, la constelación de Virgo, donde ah, están algunas de ¿no? esas, sí. una de ellas es la que toca decir, ¿Sí? la de Reims, otra no. es la de Charters, es decir, que sí, algún día no. hablaremos de eso. Porque, sí, la de los reflejos de los mapas estelares. El reflejo en la Tierra que tiene en el aire. Además en la de Reims se puede entrar a caballo. Sí. Claro, en que, realidad en prácticamente en prácticamente todas sí, sí, sí. Es decir, eso es bueno era poco frecuente bueno, pero bueno pero para, para sea, la coronación no. de los reyes las cascas quedan siempre muy bien sí, sí quedan muy bien bajo palio como nos gusta entrar a nosotros por cierto <risa> <risa> gracias Carlos toma, para ti este martillo Ya <risa> ¿Eh? <risa> puedes empezar a darle allá <risa> hasta luego <risa> gracias qué gordo es <risa> y para ti Jesús pues te voy a dar este este cincel ¿eh? sí, bien, bien lo que pasa que no tienes martillo tienes que darle con la mano <risa> bueno, coger el de, el de Carlos ah, en 200 años acabas